Les referides. Petits retalls de literatura a Ràdio Pinsania. Oliverio Girondo, Segona No saben. Perdonat-los. No saben lo que han hecho lo que hacen, porque matan, porque hieren las piedras, masacran los paisajes. No saben. No lo saben. No saben por qué mueren. Se nutren, se han nutrido de endiondas imposturas de cancerosos miasmas, de vocablos sin pulpa, sin carozo, sin jugo, de negras reses de humo de canciones en pasta, de pasionales sombras con voces de ventrílocuo. Viven entre lo fétido, una inquietud de orzuelo, de vejiga pletórica, de urticaria florida que cultiva el ayuno, el sudor estancado, la iniquidad en cinta. No creen, no creen en nada más que en el moco hervido en el ideal chirriante de las aplanadoras, en las sagrias arcadas que atormentan el éter, en todas las mentiras que engendran las matrices de plomo derretido, el papel embobado y en bobina son blandos, son de sebo, de corrompido sebo triturado por engranajes sádicos, por ruidos asesinos por cuanto escupitajos se esconde en el anónimo para hundirle sus uñas de raíces cuadradas y dotarlos de un alma de trapo de cocina. Solo piensan en cifras, en fórmulas, en pesos, en sacarle provecho hasta sus excrementos. Escupen las veredas, escupen los tranvías para eludir las horas y demostrar que existen. No pueden rebelarse, los empuja la inercia, el terror, el engaño, las plumas sobornadas, los consorcios sin sexo que ha parido la usura y que nunca se sacian de fabricar cadáveres. Se niegan al coloquio del agua con las piedras, ignoran el misterio del gusano, ...del aire... ...ven las nubes... ...la arena... ...y no caen de rodillas... ...no quedan deslumbrados... ...por vivir entre venas... solo buscan la dicha en las suelas de goma... ...si se acercan a un árbol... ...no es más que paramearlo... ...son capaces de todo... ...con tal de no escucharse... ...con tal de no estar solos... ...¿cómo? ¿Cómo sabrían lo que han hecho... ¿Lo que hacen? ¿Algo tiene de extraño que deserten del asco, de la hiel, del cansancio? Solo puede esperarse que defiendan el plomo, que mueran por el guano, que cumplan la proeza de arrasar lo que encuentren y exterminarlo todo, para que el hambre extienda sus tapices de esparto y desate su bolsa aíta de calambres. Son ferozmente crueles, son ferozmente estúpidos, però són innocents Hay que compadecerlos. La Segona Guerra Mundial i l'anomenada dècada infama a l'Argentina influeix sense cap mena de dubte en l'actitud rupturista de l'obra d'Oliverio Girondo, el 1942, any de la publicació del poemari Persuasión de los Días, marcarà l'inici de l'etapa més experimental de l'autor i del període que el transformarà per sempre més en un referent ineludible de la poesia avantguardista. Amb un to introspectiu i desolat, cercen el seu humor tan particular formes de sobreposar-se a l'opressió d'aquells temps i, en l'absurd, una manera de travessar la desesperació, l'angoixa i la repugnància que generen aquells anys desastrosos. En aquest poemari es percep la necessitat del retorn a la naturalesa, la versió envers un món industrial orientat a la mort i l'extermini. El rebuig, a aquella racionalitat que anys més tard va ser nomenada raó instrumental i que s'identifica amb el gran desgavell que va suposar la Segona Guerra del segle XX. Me parece que vivo, que estoy entre los ruidos, que miro las paredes, que estas manos son mías, pero quizás me engane, y paredes y manos solo sean recuerdos de una vida pasada. He dicho me parece, yo no aseguro nada. Y hasta aquí... Lletres ferides. Petits retalls de literatura a Ràdio Pinsania.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 los inmorales nos han igualado Si uno vive en la impostura Y otro roba en su ambición Da lo mismo que si es cura colchorero, rey de vato cara duro polizón Que falta de respeto, que atropello a la razón Cualquier es un señor, cualquier es un ladrón Mezclao con esta visca Don Bosco y la Miñón Don Chicho y Napoleón, Carnera y Salmartín Igual que en la vidriera y respetuosa de los campalaches Se ha mezclado la vida y herida por un sable sin remache ¿Ves llorar la Biblia contra un bandoneo? siglo 20 cambalache problemático y ferri el que no ora no va y el que no roba su gil dale no va dale que va que allá en el horno no nos vamos a encontrar no pienses mal siéntate a un lado que a nadie importa si naciste honrado que lo mismo el que trabaja noche y día como un buen que el que vive de los otros, que el que mata, que el que cura o no está fuera de la ley.